El presidente de la Cooperativa Popular de Santa Rosa, Alfredo Carrascal, expresó cierta insatisfacción con el subsidio provincial para congelar los precios de la energía. Dijo que para sostener la tarifa social se podría perjudicar a las cooperativas. Este, sabemos que se ha hecho llegar una, una, una nota a las utilidades de FEPANCO, este, dando, dan, este, aconsejando la posibilidad de, de, de aceptar la propuesta de la provincia con algunas, algunos ajustes, es decir, Este, en ese monto que, que, que se anunció está contemplado que las cooperativas nos tenemos que hacer cargo de la, la tarifa social y esto a nosotros nos parece que no es conveniente porque es, es un monto de dinero que este, no, no sabemos cuál es y si bien hay algunas estimaciones, no nos parece correcto que este, se meta todo en la misma bolsa. Declaró el único testigo de la colisión en la que murió la familia Palacios. Se espera que las pericias determinen la velocidad a la que circulaba el acusado Esteban Hotz, según dijo Juan Rabinale, abogado de la querella. Lo que sí entiendo obviamente es que había y existen los, los carteles de señalización donde indican que bueno, que existe un cruce de ruta, eh, que también la la posibilidad o la mejor dicho la, la prohibición de conducirse a una velocidad. ...mayor a la, a la permitida en esos lugares. Fernanda Urdanis, integrante de la Biblioteca Popular... ...del barrio Malvinas Argentinas... trazó en Radio Cermés un panorama sobre la crisis social... ...que atraviesan los sectores populares... ...y la importancia de las tarjetas alimentarias. Es terrible, vamos, la gente no tiene para comer, es muy difícil... ...hay gente que tiene que prescindir de cualquier otra cosa... ...para poder pagar los servicios... Eh, ...y sobrepasa al mismo barrio donde nos encontramos nosotros... Eh, es, es macro, digamos, está en toda la ciudad. Y en cuanto al tema de la tarjeta alimentaria y a la posición del gobierno, estamos muy optimistas, por eso te decía, otra perspectiva es, tenemos un optimismo eh, quizás muy romántico, pero lo tenemos y lo sentimos, del hecho de que por ahí la situación va a ir mejorando, pero muy a poco. Somos conscientes también de eso. Sabemos que las tarjetas alimentarias le dan un respiro a la gente porque la situación eh, es deplorable, Federico Hussein explicó en Radio Kermés sus expectativas de cara al Mundial de Karate de Japón que se va a realizar en octubre. Detalló la forma de competencia y la actualidad de ese deporte. Es una experiencia única cada mundial. ¿no? Eh, yo digo que un mundial no, es, no se compara en ningún otro torneo. Eh, son 58 países compitiendo a la vez, cada uno con sus mejores representantes. Eh, la verdad es algo único que se vive. Estás, estás con los mejores de, del mundo. Están los japoneses, está todo Europa también, está, hay, hay mucha cantidad de gente, muchos competidores. Ves a todos los grandes maestros que solo los ves a veces en, eh, por videos, ¿no? La atleta pampeana Yamila Maidana rompió el récord en el torneo nacional de mayores en Mar del Plata. Contó en Radiocracia que fue una sorpresa para ella misma. Y todavía, nada, emocionada, sorprendida porque, nada, sinceramente no fui en busca de eso y, y nada... Se dio así y bueno, eh, ahora tratando de, de procesar toda esa felicidad inmensa. Eh, había hecho la um, récord pampeano también eh, en los 10.000 en pista, en el año 2010, era mucho más chica que ahora. Y nada, desde ese momento quedó mi, mi marca ahí.